El Ingallo, soy docente del CURSA, de las carreras de Ciencias Políticas y Enfermería. En mayo van a ser las elecciones en nuestro centro regional, en toda la universidad. Se elige desde rector, decano,、eh, consejeros directivos, en todos los claustros. Y con un grupo de docentes,、eh, y estudiantes y graduados armamos un frente, que se llama Frente para transformar el CURSA.、Eh, Bueno, presentando un, una fórmula de candidatos para, para la próxima gestión.、Eh, este frente está armado por dos agrupaciones、eh, docentes: una es a l t e r n a t i v a la otra es Amauta. Y bueno, yo pertenezco a Amauta, voy como consejera directiva por la lista de, de esta agrupación.、Eh, lo interesante para mí que tiene esta agrupación es que somos docentes que, si bien、eh, no veníamos participando, En los espacios de co-gobierno, explícitamente, sí veníamos encontrándonos en clases públicas, coordinando en proyectos de investigación, de extensión, con una mirada a todos bastante común respecto de qué queremos para el CURSA, cómo entendemos que tienen que ser los órganos de co-gobierno. Esta universidad debe discutir lo que está pasando hoy en la Argentina, debe discutir、eh, los temas、eh, más relevantes. Y debe comprometerse. Las problemáticas que nosotros vemos hoy, digamos, el contexto de ajuste que está teniendo la universidad,、eh, no solamente、eh, es de la universidad, sino que es de todos los sectores. Vemos que la educación, la salud,、eh, los pequeños productores, un montón de sectores de los, mayor vulnerabilidad están siendo golpeados en la política actual. Y esto nos obliga como universidad también a, a poder pensar o elaborar propuestas para que estos espacios se visibilicen, para poder discutir propuestas.、Eh, eso por un lado. Por otro lado, creo también que、eh, tenemos como la, la idea o la, la apuesta a que los espacios de co-gobierno, en este caso el Consejo Directivo,、eh, discuta políticamente cómo queremos posicionarnos en, en la región, c o m o c u r s a Esto implica qué pensamos o cómo pretendemos construir conocimiento con trabajadores, pequeños productores, trabajadores de desarrollo social, de salud, de educación, que son eh, justamente eh, donde las carreras que se dictan acá en el curso digamos,、eh, producen conocimiento y desde donde se nutren también. Así que me parece que esa es una de las apuestas. Hacia lo interno, una gran apuesta también es volver a fortalecer la carrera docente, a pensar espacios de articulación con otras universidades, a pensar espacios también、eh, las designaciones, donde todo aquello que, que hace a, a nuestro trabajo como, como trabajadores de la educación、eh, universitaria digamos, se dé de manera eh, transparente, eh, discutida, consensuada. En general, hacia lo interno también. Pensar cómo se articulan los proyectos de investigación y、e、extensión con las organizaciones sociales y políticas del medio, de poder、eh, jerarquizar estos espacios. Pensar también e l centro regional como un espacio que se valorice para los estudiantes, un lugar donde su vida universitaria no sea solamente cursar, sino que también permita interpelarlos desde otros lugares, otros intereses.、Eh, y eso implica abrir la universidad a distintas temáticas. Otra cosa que también nos. Nos está movilizando y que en realidad hizo también que nos encontremos muchos de los que armamos a Mauta, tiene que ver con la problemática de género en la universidad.、Eh, pensar también、eh, la función docente y los tratos y el diálogo entre estudiantes y docentes. La necesidad también de reevaluar ciertas prácticas, que están muy instituidas respecto de cómo se construye el conocimiento. La función docente tiene que ver con, con generar pensamiento crítico, no, no bajar línea. Así que, bueno, esos son como distintos.、Eh, lineamiento s que estábamos pensando.